Radio Ixlahuaquense. Escucha e infórmate de nuestro municipio Red Informativa Ixtlahuacense Las noticias oportunamente Al entregar obras impulsadas a través del programa Empleo Temporal, la alcaldesa Elda Gómez Lugo reafirmó que en Itzclahuaca se trabaja con transparencia, ya que dijo todas las obras y proyectos son monitoreados para corroborar que sean desarrollados adecuadamente. El secretario de Hacienda y Crédito Público Ernesto Cordero Arroyo entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico y financiero para el año 2011. El Congreso de Guanajuato aprobó una reforma para permitir la reelección local de esta entidad. ¿Sabías que…? El tabaquismo es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura del mundo. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Iztlahuacense.